Planeta Urantia presenta ¿Por qué creo en el libro de Urantia? Muchas veces se nos hace la pregunta legítima del por qué creemos en el libro de Urantia y la respuesta es sencilla. Simplemente porque encontré en el libro de Urantia las más convincentes respuestas a las más antiguas preguntas de la humanidad: ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo poder encontrar a Dios? Si usted desea tener una respuesta clara a todos esos temas, entonces lea el libro de Urantia. Muchos de los conceptos tratados en el libro de Urantia nunca antes habían sido escritos. El valor principal del libro, sin embargo, está en la manera comprensiva como expresa conceptos ya muy conocidos, presentados adecuadamente para iluminar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros y nuestro lugar en su plan eterno. Estos conceptos están reunidos para dar una completa unidad filosófica y espiritual a nuestro entendimiento sobre el trato de Dios para con la humanidad. Algunos de esos importantes temas son. ¿Quién es Dios? El Padre Universal es el Creador Eterno. Controlador y sostenedor infinito de toda la realidad, la fuente y el destino de todas las personalidades y el corazón del gobierno en todos los reinos universales. No hay nada tan real como Dios, fuera del Padre no puede haber nada que pueda existir. El Padre es amor vivo, una persona que nos conoce y a quien podemos conocer. El Padre mora en nosotros y en él nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Qué son los universos? Las galaxias que vemos en una noche estrellada están llenas de planetas habitados, multitud de albergues de civilizaciones de billones de años. El universo evolutivo y después el universo central y perfecto son nuestro círculo de ascensión al paraíso, el lugar de morada del Dios eterno en el centro de todas las cosas. ¿Qué es el progreso sin fin? Dios tiene un propósito para cada mundo en todos sus ilimitados dominios y un plan para cada criatura en cada uno de ellos. Un plan que comprende progreso ilimitado en el servicio eterno. Los mundos mortales materiales son las bases que, a través de la fe y el servicio, abren el camino a inimaginables mundos de progreso intelectual y espiritual. Durante grandes periodos de tiempo, asentemos pasando por incontables universos hasta que un día lleguemos ante el Padre en el paraíso. Después, Él nos asignará nuevas misiones. En otra parte de su creación. ¿Qué es la vida eterna? Dios tiene un plan de largo alcance para cada uno de nosotros, el cual comprende logros ilimitados, venturosos servicios y realización personal. Sin embargo, este plan es completamente libre de aceptación por nuestra parte. El Padre nos ha dotado a cada uno de libre albedrío para aceptar o rehusar todo o parte de este plan. El Padre celestial ha dispuesto que seamos personas libres y todos los seres celestiales respetan la elección que hagamos, aun cuando tal elección sea destructiva para nosotros mismos. El infierno, como un lugar, no existe. Aquellos que rehúsen seguir por el camino de la vida simplemente dejarán de existir después de la muerte en la tierra. Dios ama a cada uno de sus hijos, todos los hombres y mujeres, y desea que cada uno de nosotros sobrevivamos, dotándonos con su permanente ayuda y asistencia. Sin embargo, tenemos la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. ¿Qué es la luz interior? El Padre Universal nos ha dado a cada uno un fragmento de su propio espíritu para que m o r e en nuestra mente y nos dirija hacia él en la vida eterna. Cuando los propósitos en la vida de una persona llegan a ser completamente puros, cuando su fe es perfecta, él o ella podrá tener una fusión espiritual con esa chispa divina que m o r e en él o ella y a partir de ese momento llegar a ser uno con Dios. Tal fusión regularmente ocurre después de haber terminado la vida terrenal y es apenas el primer estado de revelación sin fin de la infinidad de Dios para quien fuera una vez un hombre mortal e imperfecto. ¿Qué es la voluntad de Dios? En la misma forma que aprendemos más acerca de la naturaleza amorosa del Padre, llegamos voluntariamente a creer en Él, aún en los detalles más pequeños de nuestra vida, dándonos cuenta de cuán mejor comprende Él nuestras necesidades de lo que nosotros mismos lo podemos hacer. Tal sometimiento a la voluntad del Padre no es un débil pacifismo, sino una disposición activa para buscar la guía, superar las dudas y actuar resueltamente. Si escogemos los deseos del Padre, Él se revelará por medio de nosotros al mundo. Mundo. ¿Qué es la fe? Es a través de nuestra fe personal en la promesa de Dios que aseguramos nuestra correcta participación de la naturaleza divina. Debemos tener voluntad para dar a Dios todo lo que tenemos y somos. Nuestro compromiso no debe tener reservas, puesto que ningún aspecto de nuestra vida se queda detenido. La fe es el precio de la vida eterna. ¿Qué es la transformación espiritual? El antiguo camino para encontrar a Dios requería que el hombre se contuviera, obedeciera y se sometiera a unas reglas de vida. En el nuevo camino somos transformados primero por el Espíritu de la Verdad y, de esta manera, fortalecidos en el interior de nuestras almas por la constante renovación espiritual de nuestra mente, y así somos dotados con el poder de la segura y gozosa actuación de la bondadosa, grata y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es la familia universal de Dios? Todos somos parte de una gigantesca empresa que comprende incontables trillones de seres a quienes Dios está perfeccionando en también incontables mundos. Todos somos hermanos y hermanas en la gran familia universal de Dios y, por lo tanto, somos afectados por la acción de todos los demás miembros de la familia. El buen esfuerzo de cualquier miembro hace progresar a la familia, mientras que los errores de elección de la senda de luz de otros retardan el progreso de todos. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Una tercera parte del libro de Urantia está destinada a la vida y enseñanzas de Jesús, y es sin duda una poderosa contribución a nuestro entendimiento del libro. En él se muestra a Jesús como un Hijo Divino de Dios, el creador del grande y extenso universo en el cual vivimos, existiendo otros Hijos Divinos de Dios que mantienen similar relación con Dios, el Padre Universal, en otras partes del gran universo. Sin embargo, para nosotros, el Hijo de Dios, que se encarnó en la tierra como Jesús de Nazaret, es. Para toda intención y propósito, Dios, Él vino a la tierra para experimentar la vida como nosotros la vivimos, para así llegar a ser un gobernante más comprensivo y misericordioso, y para revelar el amor de Dios por sus hijos terrenales. ¿Es verdadero el libro de Urantia? Esta pregunta es legítima. Es importante que vivamos una vida plenamente productiva, aquí en la Tierra, y no podemos hacer esto sin actuar en consonancia con la realidad. El libro de Urantia sostiene ser verdadero, declara describir la realidad tal como en efecto es, en conjunción con el Espíritu del Padre que habita en nosotros. El libro de Urantia está encaminado a servir como una brújula cósmica para ayudar a guiarnos seguros a través de las perplejidades de la vida terrestre y más adelante en la vida eterna. Sin embargo, No es necesario creer que el libro de Urantia sea verdadero para poder beneficiarse enormemente de su lectura. El árbol puede ser juzgado por sus frutos. La verdad solo se hace viva cuando es demostrable en hechos transformantes de altos ideales. El libro de Urantia imparte una actitud dinámica y clara en su aplicación exitosa a la realidad. Las enseñanzas del libro de Urantia, puestas en práctica, nos conducen a la verdadera realidad de Dios. El libro da seguridad espiritual en nuestro creciente conocimiento del amor y ayuda de Dios y nos lleva claramente al encuentro del afecto del Padre. Miles de personas que han leído sus Páginas han encontrado en ellas mayor sentido para sus vidas. ¿Qué puede hacer el libro Durantia por mí? Cuando lea usted las primeras páginas del libro de Urantia, espere un desafío intelectual y espiritual impredecible. En la medida en que usted reflexiona, a través de la lectura, encontrará que la experiencia de su vida comenzará a llenarse de una más completa coherencia. Al ir pasando el tiempo, espere ver los esfuerzos de la humanidad, el desarrollo de la ciencia, las luchas de la religión, la dedicación de la filosofía y la historia singular de nuestro planeta dentro de una estructura intelectual mucho más unífica. Así como ponga en práctica las enseñanzas del libro de Urantia en su vida, espere ganar una vida provechosa que haga de cada día una aventura en servicio y descubrimientos. Espere estar confortado con el espíritu que asegura que el Padre Celestial lo conoce a usted personalmente, lo ama y protege su alma como si fuera su único hijo en toda la creación. Estas enseñanzas demandan que dediquemos nuestra vida a averiguar cuál es la voluntad del Padre del Cielo y que nos consagremos nosotros mismos al servicio desinteresado de la humanidad. Aquel que se atreva a vivir así nunca permanecerá igual. En su análisis final, el libro de Urantia puede hablarle o no a usted. Si resultara no ser para usted, solo habrá perdido un poco de tiempo con tan fascinante lectura. Por otra parte, si las verdades del libro de Urantia encuentran respuesta en su corazón, su vida puede haber cambiado para siempre. No es necesario decidir por anticipado si lo que usted lee en el libro es verdadero. Simplemente tome el tema y léalo como una ficción. El libro contiene algo para cada persona que esté dispuesta a examinar sus. Páginas, y a partir de ese momento tu espíritu se elevará, y nunca más dejarás de volar. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr como Planeta Urantia. Escucha más de nuestros podcasts en iTunes y en eBox.com.